¡Vamos a morir, Jato! ¡Prepárate para la aparición! Y el desierto fuera ayuka. Si el mar se volviera suero y el desierto fuera yuca Pasaría a la fiesta en cuero haciendo lo que me gusta. Estaría en el parrandón con todos mis compañeros y le diría a la que quiero. Él se lo causa dolor. el se lo causa dolor. Ay le diría a la que quiero. Joaquín Vázquez ¡Vaya preparando el zancocho! Si los sueños fueran ciertos, millonario yo sería. Si los sueños fueran ciertos, millonario yo sería. Porque hace tres días soñé que gané la lotería. Que no comía yuca y suero, sino pollo todos los días. Y que con mis universos en un palacio vivía. En un palacio vivía, hombre con mis universos lo que le gusta al bollo Ortega en la variante de San Jacinto ¡Adiós! Una cosa muy sencilla, yo les quiero recordar. Una cosa muy sencilla, yo les quiero recordar. La mujer entre más se cuida, más ligero se nos va. Y si canta las candelas y el abejón llega a casa, es porque visita esperas Rueguen que les traiga plata. Rueguen que les traiga plata. Es porque visita espera. Peño Molina Yoli, avista los chicarrones y el suero, me voy para allá. aguaceros de mondonguito carne asada Si cayera un aguacero de mondonguito carne asada Puro que gusto pareja a nadie le deja más porque ese hombre come más que plata el 20% hablen con Conchali Kona pa que les alargue el cuento pa que les alargue el cuento hablen con Conchali Kona La terrika, zando o tempo ha para mí está. Recordo yo el